Estamos acá con Sulca, él es parte eh, de la Organización de la República. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Tranca acá, en el Domingo Rock. ¿Cómo fue para ustedes que los hayan invitado a formar parte de este gran escenario que se ha eh, armado este domingo? Ah, realmente cuando recibimos la, la invitación eh, no dimensionábamos mucho lo que era el, el evento hasta que empezamos a ver carteles por todos lados en la calle. Eh, Y empezamos, qué sé yo, a, a manejar entre todos, a, a averiguar, a flashear, a, flyar, a tratar de ver qué tipo de show íbamos a dar, a quiénes invitábamos. Eh, no sé, escuchamos publicidad en radio, decíamos mierda, boludo. O sea. O sea, qué grande que es este evento. Ahora, eh, ¿cómo ha sido para. ¿a, quién, ¿A quiénes han convocado ustedes? Porque sabemos que han traído otros artistas. Eh, bueno, trajimos a HAF, bueno todos son competidores, han competido algunos en República eh, Trajimos a HAF, Gamma Beta, Amani y a Cube. Bien, eh, ¿actualmente República está funcionando? Sí, eh, tenemos nuestro cuarto año consecutivo en actividad eh, Este 2020, que la verdad que estamos analizando si seguir o no Pero este año seguro tenemos fechas, eh, un torneo más corto, pero bastante más conciso y fuerte ¿Más o menos la tienen planeada una fecha específica? y eh, todavía no exacta exacta pero para principios de abril seguro se en la primera fecha ¿En qué lugares más o menos pueden encontrarlos? ¿O, o de qué también pueden, si pueden decirnos las redes? Eh, a Nosotros eh, nosotros hacemos los eventos del Parque Central este año también vamos a seguir en el Parque Central a no ser algún evento en específico que nos cambiemos de ubicación, pero el Parque Central es nuestra casa por ahora, las escaleras al lado del lago y nos pueden encontrar como arroba república oficial en todas las redes, Facebook, Twitter y... Instagram, YouTube, Tinder. <risa> bueno chicos, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias.